Nos volvemos a encontrar con nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro. Te escuchamos, Maurito. Sí, Juan Pablo, muchas gracias. Bueno, estamos saliendo del Hotel Mercure. Hasta hace un ratito estuvo dando una charla con la prensa, o con parte de la prensa, que se acercó hasta este lugar. Sergio Iraeta, el secretario de Agricultura del Gobierno Nacional, dijo... Sí. Iraeta que vino en campaña para Javier y no en una visita protocolar a ningún funcionario de la provincia de La Pampa, aunque aclaró que tiene el WhatsApp de Fernanda González. Pero pero escuché, la... pero vino con la nuestra igual, ¿no? ¿Vin... En campaña, oh, pero con la eh, nuestra. ¿eh? Obviamente, <risa> obviamente. Pero, ¿sabés qué? Le preguntamos este, a Iraeta si La Pampa era un territorio hostil para la libertad avanza. Escuchen lo que dijo, porque según este funcionario nacional, el problema es que hace mucho tiempo que gobierna el peronismo en La Pampa. No sé, ya eso es más política, eso, eso es más política, es, este, es digamos, eh, la palabra sería, hace mucho que tenés, ¿viste?, eh, Peronismo, entre comillas, gobernando. Bueno, y eso te genera. Tiene una potencia, pero bueno, es la vida. ¿a qué hace referencia con que tiene mucho tiempo peronismo en la Pampa? ¿A qué hace eso? Claro, que hay, digamos, la palabra sería una. No sé si decirte. Sí, viste. Hay como una. La palabra sería una inercia que es muy difícil de romper, ¿viste? Pero bueno. Es como todo en la vida, en algún momento o se rompe, bueno, o continúa la inercia, pero dentro de la racionalidad, viste dentro de lo que tiene que ver con la gestión pública para, para beneficio de los ciudadanos. Entonces yo creo que también el hecho de que haya una, si no sos of, oficialismo, que haya una posición racional, lógica y potente, ayuda para que todo coadyuve para hacer cosas que le solucionen los problemas a, a la gente, a los ciudadanos, en mi caso a los productores agropecuarios. Bueno, el problema, según Sergio Iraeta, el secretario de Agricultura de Nación, es que en La Pampa está gobernando hace mucho tiempo el peronismo. Mañana, eh, en algún momento de nuestra mañana, vamos a compartir otras partes de una charla que dio hacia la prensa el funcionario nacional que vino en campaña a apoyar directamente, lo dijo en esos términos, a apoyar a Adrián Rabier. Igual, yo no quiero meter cizaña, Maurito, pero si vino en campaña, Rabier, ¿qué hace que le puede decir, amigo, no me ayudes así? Porque eh, cuando dice que es una inercia muy difícil de romper la del peronismo, eh, da a entender que, no sé, como que no puede ganar, no le Rabier. Va a ir. ¿no? Parece ser que, según ah. la mirada de, de Iraeta, no le va a ir muy bien en este territorio a, a Ravier. Pero bueno, todo puede pasar. La cosa es que el problema para la libertad avanza es el peronismo en la pampa. Dale, Maurito, buen laburo ahí, nos reencontramos mañana. Hasta luego. Sergio Iraeta es la voz que nos trajo Mauro Montero. está encargado del área de agricultura del Gobierno Nacional y vino en plan eh, actividad proselitista exclusivamente, nada de gestión, como no hay nada que hacer en el área de agricultura.